Es eh, Manolo Martínez. Creo que también estáis incluidos, ¿no?, en la diada. Bueno, pues es una más de nuestras funciones eh, el hecho de que la Cruz Roja, eh, con su elemento básico y esencial, que es el voluntariado, participe y active todas las, aquellas acciones que se realizan en los territorios que eh, a los que llegamos como oficina, pues nos obliga un poco... ...pues eso, a participar en todas aquellas acciones... ...que se realicen en el territorio, entre ellas pues... ...la que se realizará el próximo día 28... ...que es la segunda diada de la discapacidad... ...y eh, otras, muchas más que se realizan... ...tanto en las poblaciones de Sardañola... ...como las de Rupoieti, como la de Moncada... ...que son nuestras áreas de influencia. Tenemos que hablar de, de lo que hacéis... ...la gente se pregunta... Eh, ...antes de la Cruz Roja de Sardañola... ...en los cuatro cantones... Salían un montón de ambulancias constantemente, un ruido constante de sirenas y ahora no pasa, ¿qué mm. ha pasado? Coño, veo las ambulancias aparcadas en el CAP-2 mm. y, y ahora mm, las ambulancias las van a llevar a un terreno de Ripollet. Pero pero entonces, y perdóname la expresión, ¿qué cojones pinta la Cruz Roja? Donde pintaba Cruz Roja, ahora que pinta... Bueno, pues seguimos pintando y mucho, sobre todo en nuestros territorios. A ver, eh, el tema de que me que me hablaba, así que me comentas el tema del transporte sí. sanitario es un poco un hecho administrativo, administrativo de la de la, de la administración sí. autonómica, es decir, es como consecuencia de, ¿eh? la Cruz Roja resulta que como ng siempre está en todos los sitios siempre llega a todas las personas o por lo menos lo intenta con nuestras nuestras virtudes y nuestros defectos pero resulta que cuando realmente se hay eh, algún sitio o algún espacio que produce ciertos beneficios parece ser que la cruzja pues tiene que retirarse y ella entra en competencia con pues lo que es la dura y cruda realidad que, que es la empresa, la empresa, el mundo empresarial, que también tiene sus derechos, claro. Sería válido que Cruz Roja obtuviera ganancias en eh, por sus funciones. No, no es válido. No es válido y, de hecho, no sucede. Hay personas que pueden decir, pues sí, en algún momento ha obtenido ganancias. Sí que es verdad que haya podido tener ganancias en algunas de las actividades o acciones que se hayan llevado a cabo, pero hay que tener en cuenta que todos esos recursos que hayan sido excedentes, suponiendo que los haya durante el año en curso, vuelven a revertir otra vez en proyectos y en actividades de Cruz Roja. Es decir, la Cruz Roja en sí no gana ni un duro todo lo que el dinero que pueda ...obtener de convenios, de proyectos de trabajo... ...de subvenciones revierten en en los que en lo que son proyectos... ...en las personas y en el territorio donde se está trabajando. Reutilización de los recursos, señores, en Cruz Roja... ...ya lo conocen y lo utilizan. Uh -huh. Por cierto, Manolo, eh, quisiera hablar contigo... ...porque me ha llegado una nota de prensa de Cruz Roja... ...que empieza un survey de atención telefónica... Y vía internet para los cuidadores de gente grande. Yo esto le llamaba teleasistencia. Ahora no sé, ahora... No, acá, a, es, es una, una modalidad diferente, un proyecto diferente. Tengo que decirte que, que dentro de la Cruz Roja hay diferentes tipos de actividad y diferentes proyectos de trabajo. Uh -huh. En un principio hay una serie de proyectos que tienen una estabilidad y una continuidad que se vienen realizando durante mucho tiempo, sobre todo con personas mayores y en otros ámbitos también. ¿eh? Eh, luego después hay lo que nosotros llamamos proyectos que están iniciando su andadura, También uh -huh. con personas mayores y con otros ámbitos de trabajo Y en este caso del proyecto que tú me hablas Concretamente es un proyecto embrionario Que es un proyecto que está eh, conveniado entre Cruz Roja y la Diputación Y será la Diputación en su momento O sea que es un proyecto que aún no ha salido a la luz Que la Diputación en su momento hará la presentación del mismo Y pondrá en marcha la ejecución del mismo también ¿Y el proyecto este en que se basa? Básicamente es un punto de información para las personas que cuidan a personas que tienen algún grado de dependencia información en todos los sentidos a nivel general tanto de recursos como de alguna actuación concreta como de soporte psicológico o de soporte y asesoramiento etcétera, etcétera básicamente es un teléfono para acudir en caso de un diríamos una urgencia entre comillas no uh -huh. urgencia, urgencia uh -huh. y, y a ver el área local eh, hablando de este proyecto ¿cómo entra aquí? Bueno, todos los proyectos que Cruz Roja ejecuta a nivel general, a nivel general me refiero que pueden ser tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, eh, revierten en las oficinas locales. Y las oficinas locales toman partida o toman parte en esos proyectos de trabajo con el recurso básico y primordial que de nuestras oficinas, que son los voluntarios. En función de las posibilidades de nuestras oficinas locales, en función de la disponibilidad de nuestros voluntarios y en función de nuestra capacidad de generar recursos para llevar a cabo estos proyectos, pues tiramos adelante cualquier proyecto... Que que ese anuncio que se enmarca o que sale de, como he dicho antes, pues es nuestra oficina central en, en Madrid o bien desde nuestra oficina autonómica y central aquí en Barcelona. Programa, eh, programas programas eh, de asistencia como teleasistencia, que es lo que comentaba que lleva ya bastante tiempo ejecutando en el, en el área local Sardanyola Ripollet. ¿En qué consiste la teleasistencia? ¿Quién puede acceder a la teleasistencia? ¿Qué dinero si cuesta algún tipo de dinero? ¿Cómo se formaliza este este evento? ¿Cómo funciona? Bien, tengo que explicaros que la teleasistencia eh, eh, hace un año, concretamente, no más, ha sufrido un pequeño cambio eh, y hasta Primero, ahora... Primero, ¿qué es? ¿Qué es para sí, empezar? Vale, Porque sí, si empezamos sí, ya vale. diciendo que hemos sufrido cambios, no, vale, eh, iremos mal. Primero, ¿qué es la teleasistencia? Muy bien, tienes toda la razón del mundo. Ajá. No hay que empezar la casa por el tejado nunca. Ahí estamos. A ver, la teleasistencia es un aparato mm. que va conectado a la corriente eléctrica y a la línea telefónica. Eh, que dispone a más a más de un colgante que desde cualquier espacio del domicilio apretando el botoncito del colgante se activa la alarma uh -huh. el aparato es un emisor receptor a manos libres y lo que hace es que vía a uh, línea telefónica envía a, la, a una central la tal que sea de comunicación todos los datos de la persona ¿eh? y esos datos eh, llegan a la visión del operador que interroga a la persona y le pregunta qué es lo que le sucede en función de la respuesta que dé la persona por el, el emisor receptoror que es el aparato eh, se toma la medida que se cree más oportuna pues avisar hacia el servicio uno para que viene una ambulancia de urgencia avisar a algún familiar avisar al servicio médico o avisar a cualquier otro servicio de urgencias o emergencias de las poblaciones vamos que funciona como las alarmas. yo tenía una alarma donde trabajaba y cuando sonaba la alarma te llamaban y te decían qué pasa, pasa algo o es que se te ha disparado la alarma por cualquier funciona igual, ¿no? Sí, más o menos así, lo único que tú no tienes, no recibes una llamada, sino que el aparato en sí ya es un emisor receptor a manos libres, y es decir, y por ahí ya te preguntan, te preguntan, no tienes que descolgar nada, ni colgar, ni marcar, solo apretar el botoncito y todo lo demás lo hace el aparato, la tecnología es así hoy en día. Es lo que hay.